Estamos gozándonos leyendo juntos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Siguiendo la Escritura, en Josué capítulo 14, les invito a que me acompañen a leer juntos. Josué capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Esto pues es que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán Lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las nueve tribus y a la media tribu. Porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les d i o heredad entre ellos. Porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y e f r a í n y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de Elias, para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel,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 Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos cuarenta y cinco años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de ochenta y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová que aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y d i o a Caleb, hijo de j e f o n e a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de j e f o n e s e n e c e o hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaceos, y la tierra descansó de la guerra.